Acá con una gran、eh, cantidad de compañeros que se movilizaron,、eh, a pesar de, del día de lluvia que nos tocó,、eh, con mucha expectativa y espera de que, de, que, bueno, de que este largo conflicto, ya más de dos meses y medio,、eh, tenga culminación el día de hoy y esperamos que sea、eh, positivo, que se dé por fin la firma del intendente s a l i e n t e Walter Sexta、eh, de este aumento. o ¿no? n ¿El aumento se había acordado de palabra y falta la firma del intendente para que pueda concretarse? Sí, así es. Ya, o sea, si bien fue de palabra y hubo un acta de acuerdo,、eh, digamos, la única firma que falta es la del intendente, la de los g r e m i o s ya está.、Eh, bueno, entendemos que, que no tiene más e s p a l d a para dilatar la, el aumento.、Eh, Los trabajadores, como bien dije antes, de forma imperiosa lo necesitan. Hemos relegado un montón de situaciones, condiciones de laburo, eh, bueno, eh, insumos, herramientas. Venimos de un conflicto larguísimo. Nunca en la historia de nuestra seccional、eh, hemos tenido un conflicto tan largo.、Eh, y con tan poca, llamémosle, a ver, que, que h a y un gobierno que.、Eh, Salvo el matrismo,、mm. un gobierno que nunca nos ha sucedido que、eh, no escucha a los trabajadores. Y、mm. la realidad, como yo lo, lo he planteado en varias entrevistas, es que los trabajadores municipales hoy estamos empobrecidos、mm. eh, la, bajo la línea de i n vigencia teniendo、mm. un trabajo en blanco. En muchos sectores, no hablo, no en la totalidad, pero en muchos sectores、mm. se da esa t situación. Recordarnos cuánto gana un trabajador municipal que recién inicia en Moreno. Eh, bueno, ahí está también ahí está, digo, el, uno de los inconvenientes.、Mm. Eh, tenemos compañeros, yo soy del departamento de limpieza, compañeras que、eh, con horas extra, es decir, haciendo algo de、eh, no、sé, 8 o 9 horas por, por día, haciendo un total de 100 horas extra s por mes,、eh, llegan a las 12 o 13 mil pesos.、Claro. Estamos hablando del departamento de limpieza, por ejemplo. Mientras que tenemos、eh, trabajadores que ingresaron en la gestión del intendente de actual、eh, con dos años y en、eh, dos años han llegado al pecho de la categoría municipal, de la carrera municipal. En este caso,、sí. las categorías más altas, las A15, por ejemplo. o、sí. d o n d e estamos hablando? Pues,、eh, son trabajadores que ganan、eh, 40, 50 mil pesos por mes. Mientras que tenemos compañeros de, como bien dije, compañeras de 30 años que apenas llegan a las、eh, 12 o 13 mil pesos. Eso,、eh, eso... habla a las claras、mm. de un gobierno que fue netamente dirigido para unos pocos, a pesar de decirse nacional y popular, ¿no?、Mm. Solo un sector、eh, inferior gana、eh, o llega a sacar o sostener、eh, la canasta básica. a l i m e n t a r i o mientras que el resto no llegamos siquiera、eh, a durar una semana con el dinero que ganamos. Estos trabajadores que ganan 50 mil pesos, ¿en qué rubros están、eh, y cómo fue su pase a planta tan rápido? Bueno, no, eso también nos llama la atención. Tenemos pase a planta de 8 meses, m e n t r a s q u las leyes, puntualmente、eh, la 14656,、eh, y el convenio colectivo habla de que. Recién ahora debería de comenzar a haber pases a planta,、eh, o sea, mientras en el ejercicio que viene, al año deberían de pasar a planta y tener solamente un 20% de temporarios. Esto es lo que planteaba el convenio colectivo paulatinamente.、Sí. La realidad es que nos encontramos con trabajadores、eh, en esta situación que están saliendo con ocho meses de, de, de trabajo en la municipalidad y ya están en p l a、sí. n t a c i c i o que i e n e al año. Amén de las plantas. La situación, digamos, de las categorías elevadísimas, ¿no?、Mm. Eh, como bien te digo, es el techo, llegar al techo de la carrera en dos、mm. años es una situación que rompe totalmente con la carrera municipal.、Mm. No, imagino que además debe ser bastante irregular, porque en general la, la antigüedad que se paga, etcétera, se computa cada cinco años.、Eh, llegar en dos años a, a estar en el tope del, de la categoría es como demasiado extraño, ¿no? Sí, demasiado extraño y responsable también, porque por ejemplo uno de los argumentos que plantea、eh, el intendente, o que planteaba en un momento el intendente, era que debido al pacto fiscal no podía、eh, generar ningún gasto que、eh, dañe a la gestión、eh, ingresante.、Mm. Pero mientras tanto,、eh, este, digamos, al día de hoy te diré que sigue entrando gente. Sigue、eh, bueno, aumentando categorías y dando todos estos beneficios que son para pocos y no para, para la totalidad de los trabajadores. Mientras lo que pedimos para la totalidad de los trabajadores, que es un aumento, no llega y se nos viene ninguneando、eh, bueno, hace dos, más de dos meses. ¿Cuántos son、eh, aproximadamente los trabajadores y las trabajadoras municipales en Moreno?、Eh, el dato que tenemos nosotros e n 2015, cuando se fue. De la intendencia、eh, Mariano Güés,、uh -huh. había、eh, 4.200, 4.500 como mucho trabajadores municipales. Hoy, según estimamos y por datos que nos dan los trabajadores de diferentes áreas de recursos,、eh, podríamos llegar a decir que estamos en los 6.800 aproximadamente.、Uh -huh. Hay un 50% más de trabajadores que en 2015. Exacto.、Uh -huh. que eh, la, la eh, creo que cada 100 habitantes es un trabajador, algo,、mm. no lo recuerdo bien、eh, cómo debería ser la estadística.、Mm -hmm. La realidad es que en un municipio donde la economía,、eh, donde los impuestos,、no, no, las poblaciones, no logra pagar la más, gran mayoría de los impuestos,、eh, bueno, entendemos que hay que ser un poco más c u i d a d o s、mm. o、eh, Porque, digamos, está a las claras que no nos, no nos ha llevado un buen puerto el ingreso de tanta. Más e s a á el área nueva, ¿no? Claro. Eh, Raúl, eh, ¿cuáles son las expectativas hoy? ¿Hay、eh, algún trascendido de que efectivamente se, se, se logre la firma?、Eh, el intendente Festa seguirá dando vueltas de acá hasta el 10 de diciembre. ¿Qué expectativa tienen ustedes? Nosotros tenemos expectativas cada vez que, que, que nos convocan. A ver, la paritaña、uh -huh. la c o n v o c a el intendente.、Uh -huh. Con lo cual entendemos que hoy deberíamos de finalizar esta. La larga jornada de lucha, largas jornadas de lucha.、Mm. Eh, entendemos que si él convoca a la paritaria, debería de firmarse. De, de, de, de no ser así, digo, me parecería una ridiculez,、mm. eh, más teniendo en cuenta, repito, la gran cantidad de trabajadores municipales que están movilizados, están atentos y a la expectativa de que se finalice en buenos términos de, de, esta paritaria.、Claro. Yo creo que él. El intendente, Walter Festa, ya no tiene nada por jugar,、eh, digo, porque ya ha sido derrotado en la interna y,、uh -huh. y hoy ya tenemos nueva intendenta que asumirá el 10 de, el 10 de diciembre,、uh -huh. pero hasta el 9 él es el intendente y él es quien tiene que dar por lo menos, ya que no lo ha hecho en estos cuatro años, en, este, en esta última etapa, por lo menos un gesto para con los trabajadores y trabajadoras. Lo entendemos de esta forma y esperamos que sea así y que él pueda hacer esa lectura también.、Uh -huh.